Cafetales, murieron sus manos, no tiene pesares, es muy colombiano. Ese cafetero, Juan no tiene dinero. Ese cafetero, Juan va por el sendero. Juan Valdés. Juan Valdés. Juan Valdés. Por el sendero. Es el carpintero. papá maldes. No tiene dinero. Es el carpintero. por el sendero. Es el Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales, o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, alimentos veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo muy está? Muy, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, hola chicas. Hola. hola. Estamos muy contentos porque aparte de tener en vivo el día de hoy, tenemos dos bellas invitadas y con algo que al maestro le encanta. El café. El café. El programa de hoy se llama Emprendimiento Femenino, es nuestro programa número 91. Quiero decir que me equivoqué, en la publicidad puse 90, nadie me dijo nada, yo feliz. Y hasta hace rato me di cuenta que era 91, pero ya le estamos llegando al 100, chicas. Ya, ya casi. Cada vez menos. Los vamos a, a, a invitar cuando hagamos el programa 100, dice el maestro, que vamos a ser un pachangón. Dios, nos ponemos a bailar. <risa> vamos a ver si es cierto. Le mandamos saludos aquí al maestro. A ah, señor Sergio Fong, al alto intelectual de este proyecto aquí en, en la Rueda Cartonera. Exacto. En el centro más? de la ciudad. ¿A quién más? Ah, hasta Suecia mandamos saludos. A los corresponsales de Suecia. Ajá. Vamos a, a investigar a ver qué café, qué tipo de café o bebidas calientes son las más comunes en tiempo de invierno. De hecho, los, el, uno de los países más cafeteros es Suecia. ¿Ah, sí? Sí, en el mundo. ¿Y a poco así tan rico como el que nos traen el día de hoy? Yo lo dudo. La verdad, yo también. Yo, yo sí, no creo. No no, no, no, no. Yo la dudo. Yo no creo que sea tan bueno. Pero, pero... sí, lo que pasa, yo, me yo, yo me he de suponer como es un país nórdico y es muy frecuente el frío, pues la gente se acostumbra al consumo del, del café y del chocolate. Pero yo tengo entendido, casi, casi, no estoy tan seguro si es el número uno en consumo de café en Suecia. Sí, ¿en serio? Sí. Wow. Eso es desayuno, comida y cena, café. No, pues entonces nuestros corresponsales cayeron en blandito. Sí, también. Porque les encantan ca los cafés. Sí. Perfecto, pues yo también le mando saludos que no nos trajo café, pero nos trajo una tisanita muy rica, el Buanixba. Uh -huh. Que por ahí al ratito eh, andará y les vamos a, a mostrar también al chico de controles. Que <risa> ah, hoy sí va a salir en vivo. Pues bueno, maestro, hoy le presento a nuestras invitadas que son Gladys Silva y Venus Palmeros. Madre e hija. Madre oh. e hija. Tan bella una como Así la es. otra. Ay, muchas Ajá, gracias. Que, que <risa> las vemos sin cubrebocas. Y ellas vienen, bueno, a platicarnos varias cosas, pero en especial de un café que se llama Montaña Real. ¿Cierto, chicas? Ah, sí es. Sí, así antes es. Pero antes, an, antes de, de entrar a este tema del café, yo quisiera saber, ¿es el primer negocio? ¿Ya habían hecho algo antes juntas? ¿Por qué llegamos a esto? E Esa parte nos interesa. Ok. ¿Quieres que cuente la historia que sí. tenemos de cómo fue que el surgió proceso. el emprendimiento? Sí. Es que, al fin de cuentas, el, nosotros creemos que los medios de comunicación, como ahorita ya son transversales, nos sirven para conocernos y para contarnos historias. A los seres humanos en, nos encanta escuchar historias. Claro, claro. Entonces, más que los nada. Lo de ustedes es una historia, estoy segurísimo. Sí sí. Muchas. sí, sí, así es. Bueno, más que nada, muchísimas gracias por la invitación, Mercedes, maestro. Un placer. Gracias por habernos invitado y definitivamente el proyecto de emprendimiento, bueno, originalmente fue obviamente de Venus, inclusive su background, está terminando de estudiar alta dirección de empresas ahorita que ella se presente y queríamos... Pues hacer algo en conjunto, ¿no? Algo que nos uniera porque tenemos una muy buena relación personal. ah, se nota, se nota! Entonces siempre nos hemos... Creo que es importantísimo, sobre todo que cuando emprendes algo, y lo que lo hemos platicado muchas ocasiones, que sea tu socio comercial... De preferencia, alguien con el que confíes mucho, ¿no? Y qué mejor que sea alguien de tu propia familia. Muchísimo mejor. Sí, porque imagínate, te asocias con alguien que no te da la tranquilidad emocional. Y dices, me estará robando, se estará robando mis ideas. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde anda, no? ¿Qué Así es, Con ¿no? esa preocupación constante. Sí, no. Sí, y sí, sobre duermes. todo, que, que continúe, ¿no? Porque, bueno, ahí el maestro me, me corregirá el 80% de las empresas familiares en la tercera generación. Truena. Truenan. Desaparecen ah. porque no tenemos como la misma filosofía, eh, es la misma pasión, ¿no? la misma entrega que empezó originalmente con una generación y que al momento de transmitirlo a una a otra, pues se va perdiendo ese ímpetu, ¿no? Sí. Entonces, a mí me da muchísimo gusto estar en este emprendimiento con Venus. Lo empezamos en mayo de este ah, año. ¿sí es? Sí. sí. Tenemos sí. muy, muy, muy poco tiempo <risa> okay. y estamos muy contentas y súper agradecidas con la respuesta que hemos tenido. ¿Quieres que cuente la, la historia de cómo fue que surgió lo del emprendimiento, del café o... ¿sí? sí Adelante, hay okay. qué... <risa> <risa> bueno, Nosotros ya tenemos 14 años de estar viviendo aquí en Jalisco. Es, estamos fascinadas, encantadas. Cambiamos el ron por el tequila. Ajá. Pero sin embargo no podemos soltar el café. Porque el café es lo que nos define a nosotros, a final de cuentas, en el puerto de Veracruz, que somos originarias oh, de allá. Entonces, pues obviamente estamos en una zona. 100%, un estado 100% Cafetero, cafetalero, sí. en donde nosotros consumimos, no puedo decir obviamente las marcas, pero hay un café muy reconocido en el área del Malecón y muchos otros, uh -huh. en donde es una tradición de que cuando alguien visita Veracruz y si no tomó café, bueno. no, no llegó, lo visitaste. No <risa> ¿Para qué vas? <risa> sí, sí, sí. Así es. Oye, pero ¿y cómo es que vienen? Digo, estamos como muy lejos. ¿Cómo se deciden sí. a, a venir hasta acá? Eh, bueno, por su papá, que anteriormente estábamos en nosotros juntos, y bueno, él se regresó nuevamente al puerto de Veracruz y yo decidí quedarme con, con Venus y con su hermano mayor, ah. y pues aquí lanzarnos ya a la nos aventura adaptamos ya. Nos adaptamos aquí. Sí, la verdad es que Jalisco es un estado fácil de adaptaciones, sí. creo yo. Tiene, tenemos unos climas, eh, de repente el calor últimamente nos sofoca nos un poco, pero... Eh, creo yo que, que el clima de aquí es como para disfrutar, digo, no es tan húmedo como la playa en Veracruz, sí. pero Así a gusto, es. ¿no? Sí, la verdad es que sí, de hecho esa es una de mis partes favoritas de aquí, ¿Ah, sí, aquí <risa> ¿no? porque cuando voy allá me encanta visitar Veracruz y todo, pero el clima me tiene como de que, ay no, <risa> con Oye, te, nos fuimos. allá entendí, aquí te puedes poner un poco de manga larga, allá creo que no debe ser tan común, ¿no? No, es bastante raro. Es más que nada para evitar que te quemes y todo, pero uno sufre. Ay, Sí. Ok, llegamos entonces a Jalisco, nos instalamos, decidimos quedarnos aquí. Uh -huh. ¿Y cómo llegamos entonces al, al café? ¿Lo pues un dato bien curioso, nosotros todos los años vamos a visitar a nuestros familiares porque nada más estamos nosotros tres, o sea, su hermano Eros, Venus y yo, aquí en Guadalajara, desde hace 14 años. Más sin embargo, todos los años viajamos para ver a nuestros familiares. Y siempre que íbamos, nos decían, oye, tráeme café. Y tráeme café. Ah, sí. Entonces, al principio, cuando viajábamos por vía terrestre, eh, veníamos en la central de autobuses, pues ahí sí podíamos Cargando traer, ¿verdad? Los kilos que fueran necesarios, sí, maestro. Sí. Pero ya después en el avión dije, no, pues es que está pesado, ¿no? Traer. Y sobre todo sí. siempre eran encargos. Y digo, bueno, ¿por qué no hacer? Ya un emprendimiento juntas. Claro. Y qué mejor que nos represente algo que sea digno de nuestro estado, bien característico para traerlo aquí a Jalisco. Claro, y ¿sí? con la confianza de que es un buen producto, ¿no? Así es. Y, y así fue. O sea, que llegaba un momento que le, le comentaba yo a Venus que a veces me tocaba llegar al aeropuerto y venía con una maleta llena de kilos de café. Oye, y digo, a la pasada oh me imagino God. que todos. Sí. sí. Ay, qué rico. Sí. Sí. Sí. Pero me sí. Digo algo bien curioso porque una vez sí estaban este, las personas de, de seguridad y con, y con el perrito. Entonces, pues sí, Bien, el olor, el olor de café, ¿qué pasa sí. ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Entonces Fijan, sí tuve que ver. dar toda la explicación. ¿En ¿no? serio? Pero te hicieron sí. abrir paquetes al vacío. Sí sí, sí, sí, sí, me hicieron abrir y bueno, pues, la explicación es que venía del puerto, que pues había gente o familiares que les interesaba, obviamente, consumir café veracruzano, Ajá. Pero bueno, digo, vamos a hacerlo y ahora sí en forma, ¿no? Ahora sí, este, pues ahora sí poder hacer los pedidos y atender a la gente. Que, que nos ha hecho la, eh, la apertura de poder consumir Café Vera Cruzano. Fíjate que de repente, y el maestro no me dejará mentir, cuando te casas con una marca, de repente alguien te ofrece otra y es como complicado, ¿no? Sí. No, no toda la gente tiene esta apertura de decir, a ver, sí. Normalmente la respuesta es, no, gracias, es que yo ya tengo uh -huh. el mío, ¿no? Y el que yo me tomo es el mejor. Entonces, qué padre que pudieron encontrar personas con mayor apertura y que dijeron, Déjame probarlo, ¿no? Y ya te digo si me gustó o no me gustó. También es válido, ¿no? Que alguien diga, no, ¿sabes qué? La verdad es que no es mi, mi estilo, mi gusto. Fíjate, aunque la gran tradición del café en el país viene de Veracruz. Porque ¿Sí? a Veracruz le llega por Cuba y a, y a Cuba le llega por Haití. Después de la, rebeli la primera rebelión que hubo de negros fue en Haití. Los haitianos, eh, las, los, menos, los de menos recursos, viajan a la, a la, al oriente de la isla de Cuba... Los más potentes, los potentados de, de la isla viajan a, a Nueva Orleans. Ah, ya. Pero eh, el, en sí, lo que se producía en, en, con mucha calidad en, la, en Haití era el café y el azúcar. Entonces, todo ese bagaje del conocimiento del café de los franceses llega a la isla de Cuba y de la isla de Cuba, pues aquí están luego los, en Veracruz. Pero de hecho, la gran tradición del inicio del café en México pues es, es precisamente en Veracruz, la gran tradición del café. Y, y, y es, es, es icónico, la, las personas ahora que dicen que van a Veracruz, siempre te dicen, ¿fuiste a la parroquia? ¿A la sí. parroquia qué es? ¿A tomar café? Ah, ok. ¿Qué es? ¿Un restaurante? ¿Un café? <risa> el café de la parroquia. Ah, okay. Es, ok. es imprescindible llegar allí. ¿no? Uh -huh. Así es, maestro. Y no sé si le ha tocado, eh, bueno, la, la forma, eh, <risa> sobre todo en lechero? que se sirve el café, Exacto. es realmente, eh, es una taza o un vaso, uh -huh. podríamos decirlo, de vidrio, uh -huh. Y pues la característica para poder pedir café en Veracruz es eh, con tu cuchara tienes que golpear la taza de vidrio y mientras no golpees tu tacita de vidrio jamás se te van a acercar a colocarte lo que es el café y posteriormente la leche. Vale. Ah, no, es Entonces, como aquí. No, o sea, tú ordenas eh, allá Mercedes y pues bueno, mientras... Un no golpes porque es como parte de un ritual, Ajá. por así decirlo, ¿no? ¡Ay, qué Entonces, padre. las personas que, que no que tienen esa cruz. costumbre, <risa> vamos, pues hasta <risa> te pueden molestar y sí, decir, sí, bueno, aquí ahora me van a servir, ¡qué es groseros! Que, a, aquí la, la costumbre es que te ven la taza vacía, inmediatamente llegan y te consultan si quieres más o no, ¿no? Así ah, pero... es. Allá con la wow, cuchara ¡Wow! Me encanta. Está bien para ir a soltar el coraje. Que no <risa> rato la taza, rotala. ¿no? Es <risa> me aumenta una taza, por favor. Ay, Dios mío. Me emocioné. <risa> Disculpen. Oigan, pues tenemos que hacer un corte más. Y vamos a escuchar otra canción, se ¿Sí? me antoja, maestro. Para que ya luego la plática se ponga más en serio. Vamos a escuchar una canción que se llama Café. Con un grupo que a ti te encanta, que es Los Corraleros del Majahual. ¿Sale? De Disfrútenlo, Colombia. chicos. Gracias. Un de mi tierra, colombiana.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 Muy colombiana. También cafetalero los colombianos, ¿no? Sí, bastante. Sí. Bastante también ya eh, veremos. Bueno, yo no sé, tú que eres más eh, conocedor de Muy esto del café. <risa> no, es que yo les estaba comentando que realmente eh, eh, Venus nos decía que el café es la segunda bebida más consumida, consumida. Uh -huh. ok, y le digo que estoy completamente fuera de moda, fuera de, de, eh, ¿cómo dije? Pues de contexto, uh, fuera de contexto, <risa> la agarré en curva, <risa> sí, sí, te voy a decir por qué yo no soy cafetalera, él es, él, a él le encanta el café, a mis hijos les encanta el café, supongo que a la nieta le va a gustar el café también, pero voy a esto, eh, a mí de repente en tiempo de frío se me antoja un cafecito y hemos llegado aquí a la librería y mi última experiencia fue que llegamos y pues, se me antoja un cafecito eso es que le pones leche, por favor, o sea, ni siquiera estaba cargado así mucho, ¿no? Eh, no sé qué cantidad de café le puso, pero bueno, nos tomamos, yo disfruté mi café tremendamente, nos fuimos y todo y en la tarde yo me comencé a sentir como extraña. Pero yo dije, sería mi presión, me tomé la presión y todo bien. Dije, pues, ¿qué está pasando? Llegamos a la clase, damos clases de baile en la noche, entonces llegamos a la clase y yo bailando y me sentía extraña, o sea, yo sentía que mi cuerpo temblaba un poco y le decía, necesito que me cuides porque sí siento algo como extraño, entonces cuídame, por favor, no va a ser que de repente me desmaye. Y como en la tercera canción dije, ay, olvídalo, ya sé es. que ese es el café que es. me dio exvalanquea <ríe> a mediodía. <risa> y yo, ay, no puede ser que sea yo tan delicado para el café, pero sí se me antoja y, y su olor es delicioso, es maravilloso. Pero sí lo tengo que cuidar mucho porque si no ando ahí como el resorte, dice el maestro. <risa> como el, el El café que traen ustedes es de Veracruz, pero ¿de qué zona de Veracruz? Sí, así es, eh, mire, maestro, realmente existen, así como aquí en, en Jalisco la zona de tequila, Ajá. obviamente te, te, te, se, se deriva de ahí la bebida. Para nosotros en Veracruz tenemos dos zonas muy importantes donde precisamente está la zona cafetalera, que es Coatepec ¿Cuatepec? y Córdoba. Uh -huh. ah, sí. en, que, la marca que nosotros traemos o de la finca donde nosotros lo traemos es de Coatepec. ¿Cuatepec? Uh -huh. Así es. Y hablando precisamente de café colombiano y ahorita que teníamos eh, de fondo la música colombiana, la colombiana. Nosotros precisamente como, como estado, incluyendo también Chiapas y Oaxaca, que son los estados, los tres estados que tenemos la altura suficiente en metros sobre el nivel del mar, maestro, para sí. sembrar la flor del café, y por lo tanto competimos también con el país colombiano. Como Colombia. Eh, desafortunadamente hemos escuchado que algunos clientes, bueno, es que mi consumo de café es colombiano. Uh -huh. Eh, y a veces eh, sí sería interesante y cuando nosotros nos permiten darles la explicación y decirles los metros sobre el nivel del mar para que pueda ser considerado la diferencia entre un café tradicional y un café gourmet de mm. calidad de exportación, tenemos la misma altura o encontramos los mismos metros sobre el nivel del mar que en Colombia. Sí, Colombia. Entonces, obviamente wow. traer el café colombiano a es México es exageradamente caro. En cuanto lo tenemos aquí y no tenemos que pagar, a final de cuentas, unos precios exuberantes por el hecho de traer que aquí a nuestro país, Cierta. tener que importarlo. Oye, y pues bueno, de una vez le vamos a decir aquí a nuestro querido público, uh -huh. tanto de Facebook como de la radio, que tenemos regalitos, uh -huh. ¿cierto? Sí. A ver, ven, sí. tú platícanos de los regalitos. Ok. Uh, bueno, tenemos dos. Son básicamente el mismo, pero obviamente va a haber dos ganadores. Sí. Ok. Eh, la dinámica va a ser unas pequeñas preguntas. Son dos, están muy fáciles. Um, yo creo que la vamos a decir al final, ¿verdad? Sí, yo creo okay. que sí. Sí, ¿por qué? O, oh, oh, ¿sabes qué? En el siguiente corte. Lanzamos, sí, uh -huh. estamos a muy buen tiempo. Pero a ver, muéstranos ahí qué es, qué es lo que se van a llevar. Ok. Um, va a ser una taza. <risa> en conmemoración a todo lo que estamos mencionando, <risa> para sí. que practique Ok. Y para que medio kilómetro a, a Veracruz, ya sepamos, llevamos practicando. Ya. Vamos uh -huh. ya. <risa> o sea, desde casa uno practica. <risa> y sí, ya. Oye, para que de veras te veas con esa seguridad, ¿no? Que wow, Ha tomado café toda su vida. Y sí, dicen, ¡ay, ya! No te turisteen ahí. Que, no, <risa> ah, dale. este. es me volvió a cobrar más? No. <risa> Ay, y sí, y sí. Fíjate, nosotros tuvimos la fortuna de conocerles a ustedes en el corredor Su Marte. Sí. Es un Es un un corredor de exposiciones que se hace los, todos los sábados en, en, en, por la avenida México en la plaza de la República sí. y ahí fue uno de los que nacimos a ustedes no sí, sí, ese sí. ese proyecto está padrísimo eh, tiene poco pero yo le veo mucho futuro porque cuando hemos coincidido en ir hay muchísima gente y hay mucha variedad de, bueno hay muchas plantas también Pero ustedes ahí, aparte de ese lugar, ¿tienen un lugar físico o, o, o cómo manejan el producto? Eh, nosotros no contamos con un lugar en específico, maestro, eh, y estamos aprovechando que está usted haciendo mención del uh -huh. corredor Sumarte junto con la Expo Ecológica sí. en Avenida México, casi cruce con la Avenida Chapultepec. Uh, uh. Le agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dio Sochi Ramos, que es nuestra líder del sí. corredor. Saludos, Sochi. Saludos, saludos. y Creo a todos que nos nuestros está escuchando, compañeros. ¿eh? Ah, sí. Excelente. Amenaza con venir pronto. Sí. A ver si es sí. cierto. Sí, sí, sí. <risa> y a todos nuestros amigos expositores, que también, como usted menciona, maestro, es un corredor ecológico donde pueden encontrar variedad de plantas, pero también pueden encontrar artesanías, pueden encontrar comida. Pueden degustar su tacita de café con nosotros. Yo tengo pendientes. Sí. Yo iba dispuesta el sábado a no dormir, pero <risa> ya no estaban. No están muy cargados, ¿eh? déjame. No. Si ah, no. Los Perfecto, perfecto. Nos falta una parte del regalo. <risa> ¿Qué? Que nos diga Venus, ¿qué hay oh, en sí. esa bolsita? ¿no? Es la taza y es medio kilo de café. Pongan atención, chicos, ¿eh? Porque va a haber dos preguntas fáciles y sencillas una de las respuestas está ahí atrás <risa> <risa> y si tienen buena vista está ahí al frente <risa> no sé si tengan buena vista o no así no sé uno <risa> sí. no no así déjenlo no sean tramposillos sí, lo vamos a voltear sí okay. me, me supongo que otra de las maneras en, en lo que en, como comercializan el café es por medio de las redes es así así es maestro yo eh, platicando con venus o oh, bueno porque al final de cuentas eh, Tiene unas ideas maravillosas Ajá. y, pues bueno, final de cuentas, yo soy de la vieja escuela como eh, muchas personas que interactúan y dicen, bueno, pues para mí es de boca a boca, pero la parte de las redes sociales y la tecnología y la parte del diseño, del marketing y todas las propuestas, Venice. las hace Venus. Sí. Definitivamente. Entonces, eh, el, el hecho de contar creo que con dos generaciones nos ayuda mucho para poder conectar tanto mi generación, que estamos muy acostumbrados al café, Y conectar la nueva generación, que es la que pertenece a Venus, los millennials sí. <risa> Para que pues, precisamente conozcan las raíces Y sobre todo, así como el chocolate, también tenemos el café Que es prácticamente un orgullo para todos nosotros aquí en México Y pues prácticamente lo que queremos es eh, llevar eh, parte de, nuestro, de nuestra tierra Que estamos uh -huh. sumamente orgullosas de nuestras raíces, de donde venimos Y les agradecemos a todos aquí en, en Jalisco de todo el apoyo que nos han dado y sobre todo en el corredor la oportunidad para que nos puedan conocer. Eh, decidimos empezar así, maestro y, y Mercedes, eh, mm. porque mm. obviamente queremos dar eh, con esta nueva este, eh, pues forma de, de adaptación de vida, Sabemos que los costos se tienen que incrementar cuando ponemos un local, cuando sí. tenemos que pagar sí. energía eléctrica y lo que queremos es traerles un precio justo mm. que compita prácticamente con un café de talla internacional, mm. pero un, una cantidad completamente considerable, que sea prácticamente, estemos hablando de un 40% comparado con lo que tendríamos que pagar con un café que sí. tendríamos que importar. Y si eso le aunamos que podemos abaratar todavía más costos y hacerlo de manera virtual, las entregas y la tecnología que nos ayuda, pues podemos darles un buen precio, un precio justo. Fíjate que nosotros somos muy a favor de que consumamos lo local. Eh, uh -huh. somos de repente muy malinchistas y, y nos gusta consumir las marcas de otro, te vas a un súper de estos grandotes y dices, esta marca, es que este es buenísimo y me lo llevo, y haces menos a lo que tú tienes en tu país entonces, qué importante, número uno que te sientas orgulloso de, de ser de tu origen, ¿no? De donde tú vienes donde creció tu familia Ustedes mencionan, mencionaron que no hay quien antes haya sido emprendedor, sino que todos estaban contratados por alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. en algún momento llega esta chispa, y qué padre, o sea, que, qué bueno que lo aprovechen, que digan, las oportunidades no llegan todos los días, y, y, que, y qué bonito que hayan aprovechado esta oportunidad. Yo quiero creer, no las he visto vender, pero yo quiero creer que se les da, eso de, de convencer a la gente y, y, y no, ya hizo Venus cara de que sí, entonces hay que aprovechar, a veces tenemos talentos que no los conocemos o, o que te da un poco de pena, yo recuerdo también eh, alguna vez hemos estado ahí vendiendo algo Y de repente, la primera vez que lo vas a hacer es así. Ah, sientes que hasta sudas, te timbla la mano. te pánico es ¿verdad? Sí, y, y es... Superado está. Es, es muy emocionante ya cuando el cliente se va. Haya comprado o no, pero que te haya escuchado, dices... ¡Ay, ah, lo logré! ¡Ay, qué emoción! ¿Cuándo haces tu primera venta? ¡Qué emocionante! Pues eso está interesante. Platícame tu primera venta, menos. Bueno, yo empecé realmente... Te estoy hablando de como cuando yo tenía como seis años. ¡Ah! ¡Eras chiquísima! <ríe> sí, pero yo vendía como de que dulces y luego que pulseritas, que plumas, o sea, yo de todo. ¡No te daba pena! ¡No! ¡Ah, bueno! De hecho, pues tengo contacto con algunas personas de la primaria uh -huh. y como que les he contado, ¿no? De que, ay, ahorita fíjate que estoy vendiendo ya como más en forma, ya con un registro, ya con mi madre, ya. ¿No? Y siempre es como de, ay, yo sabía, yo sabía. <risa> sabía que ibas a terminar vendiendo. <risa> Era tu destino, ¿eh? lo llevas en la sangre. ¿eh? Sí. Y pues sí, de hecho sí, muchos años ya. También hasta llegué a vender postres y todo en secundaria. Oye, ¿y acá en el corredor uh -huh. eh, tienen clientes ácidos Ya, ya tienen uh -huh. clientes que, que son sí, frecuentes. Sí, sí, sí, ya estamos, ya. Ya estamos fidelizando, ay, qué gracias a ay. Dios. Eh, prácticamente tenemos dos meses y medio uh -huh. y hemos tenido muy muy buena aceptación con los clientes. Eso nos ha dado una apertura diferente, aparte de tener la tecnología y, y de hacerlo a lo mejor por redes sociales. Pero siempre también, a pesar de pandemia, pues el contacto directo Limiten. no el contacto directo porque a veces eh, pues quieres tener interacción con una persona que te esté explicando el lenguaje corporal sí. Y sí, claro. ¿no? la química Ajá. no al momento de platicar por ejemplo yo creo que el, el maestro y yo nos tomaríamos aquí como unos litros de café sí. Sí, bueno. yo supongo que y yo sí. aprendería muchísimo sí. de, de de todo lo que trae usted de la Wikipedia que trae usted verdad el café Es más, ponga la cafetería. <risa> <risa> ya, ya que estamos aquí, nos queda media hora. Pero fíjate que también qué interesante que, o sea, ustedes hablan del café de manera apasionada porque vienen de una zona cafetera uh -huh. y de hecho tienen en el ADN ustedes el café. Entonces es interesante que cuando tú llegas con alguien que, que, que viene de la zona y te explica realmente, uno es un poco neófito en, en, en esos menesteres y, y te guía, ¿no? Y sabes ah, que sí. por aquí es, y es, es, y es, es, es padre, ¿no? Oh, eh. tienen apenas desde mayo dicen ahí en el corredor, ¿no? Eh, bueno, en el corredor tenemos dos, meses y, dos medio. meses y medio, sí, pero ya con el emprendimiento ya en forma eh, a partir de mayo que decidimos traer, pues eh, ¿de qué finca, no? Porque Ajá. Bueno, existen muchísimas fincas, hicimos muchísimas pruebas Y dijimos, bueno, creo que ya nos quedamos con un productor eh, definitivo Para sí. poder hacer la comercialización y la distribución aquí ¿Nos platican de todo eso? De, yo quiero saber cómo fueron las pruebas Si fueron uh -huh. litros y litros de café o, o qué pasó ahí <risa> sí. Vamos a hacer un corte más Y vamos a escuchar una cancioncita más Que maestro, le voy a proponer que hagamos un programa De una mujer, que yo conocí su voz el día de hoy Ella se llama Tamara Morales Y es bien llamada como la emperatriz del son. Ah. Entonces, yo creo que si sí te va a gustar. Ya después investigamos más. Se lo traemos al público. Y vamos a escuchar una cancioncita que es como muy eh, conocida. Y se llama El Cafetal. Ay, Cumbia. Para los que están en Disfruta tu ciudad.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 Estamos de vuelta, chicos. ¿Qué les pareció esa cumbia? Eh, si les gustó la voz de Tamara, les vamos a hacer un programita eh, solamente de, de ellos. Eh, a mí me encantó, la verdad, y, y me sorprendió muchísimo que la llamen la Emperatriz del son Entonces, eso sí. lo dejo de tarea, maestro. Te, sigamos en Facebook, pero en el, al aire hoy no, estábamos comentando de que vayan al corredor Sumarte, que está ahí en, donde está la monota. <risa> En la Avenida México, por cierto, como un preámbulo, así como una acotación, esa monota uh -huh. la hizo el tío de Mechi. Sí, por cierto. El, el escultor Juan Méndez. Sí, que ya falleció sí, hace ya falleció. como un par de años, un par ¿no? de más años, o menos. Sí. Pero sí. es nomás un punto. No. Yo, no, yo de hecho iba a hacer el comentario que digo, o sea, pobres artistas, pobres escultores, pobres pintores, donde termina uno nombrando eh, el, su arte, su escultura, su pintura, de todas las formas, menos como ellos la llamaron. ¿no? O donde o sea, está la monota. Yo me imagino que mi tío jamás se, se imaginó que la gente lo iba a ubicar como, ay, la monota pero bueno, cambiemos sí, de tema claro. a ver chicas, yo quiero saber ¿cómo fue que ustedes llegaron a esta selección de este café? ya dijimos, ¿nos tomamos muchos litros de café? ¿o qué hicieron? Mm, pues yo diría que fue como muy empírico es decir, como en prueba y error Ajá. de que contactando a 20.000 mil fincas hasta morir de café ah. no, pero de verdad pues íbamos obviamente también lento uh -huh. porque pues había que consumir de diferentes fincas Pedíamos lo mínimo de que medio kilo, un kilo, porque pues somos dos personas. Sí. Sí. Y ya después también le dábamos pruebas a otras personas. Como que los finalistas de los potenciales que ya se iban a quedar. Uh -huh. Ya dijimos, ok, no nos podemos quedar con solo nuestra opinión o nuestra perspectiva. Claro. Y así fue. Sí, y bueno, eh, como comenta Venus, y lo que hicimos fue con personas eh, que fueran conocedoras y amantes del café sí. como en aquel entonces no conocíamos al maestro sí, sí. Lo hubiéramos Ay, no, uh, lo invitado, invitado sí. para sí, que nos diera sí. su opinión como catador, verdad eh, y pues bueno, nos apoyamos con, con ellos con las estadísticas, con los números eh, porque en este caso, de acuerdo a la Asociación Mexicana del Café, aunque Chiapas es el mayor productor uh -huh. a nivel nacional, sin embargo la calidad del grano que se maneja o que se siembra en el estado de Veracruz mm. es el considerado el mejor a mm -hmm. nivel nacional ¡Ay, qué orgullo! Sí, y bueno, ahí están, eh, no son datos precisamente que, que los, nos, nos diga precisamente sí, nuestro sí. productor, ¿no? Ah. son datos a nivel nacional y de sí. una institución como es la, de, el Instituto Nacional del Café, café. que era antes uh -huh. y ahorita es la Asociación Mexicana del Café y que son los parámetros que se tienen. Chiapas produce muchísimo más que nosotros como Estado de Veracruz, uh -huh. como, sin embargo, la calidad, la calidad del grano está mejor catalogada. Y pues es muy interesante la historia del, del café, café, ¿no? Sí. Y sobre todo las hemos aprendido muchísimo, a nosotros al principio nada más lo consumíamos, uh -huh. pero nos hemos adentrado en conocer más acerca de la historia de cómo llegó a México, como usted nos compartió, sí. maestro, y sobre todo el crecimiento que ha tenido, las diferencias de tipos de grano, el arábico, el caracolillo, eso las es mezclas, muy interesante, yo, yo que no soy tan, tan cafetera. Es, que es un pero universo. Es, es, es una sí, historia. Tremenda. No terminamos de aprender, no. maestro. O sea, sí. nos consideramos todavía como, estamos todavía como en sí. diapers, en sí. pañales. Sí. Todavía porque sí. nos llega un, un cúmulo de información que decimos. Pero, ¿sabes qué? Una, una cosa de lo que yo veo lo más importante es que, o sea, si yo las busco, realmente me van a convencer, pero porque también saben. O sea, no me están vendiendo una, una marca. Me están vendiendo todo un conocimiento, lo trajeron porque realmente están convencidas, porque saben que es puro, porque si yo les pregunto, oye, pero ¿y cuál es el proceso? Me lo van a saber explicar. Uh -huh. Para nosotros eso es sumamente importante, que no es nada más te estoy vendiendo la marca, le haces una pregunta al vendedor y... ¿Eh? Eh, este, ya no supiste, ¿no? O sea, qué, qué interesante, yo las felicito por esa parte, ya iremos a visitarlas, a que sí. me convenzan de tomar un perro cucino. <risa> pero, eh, de verdad, yo les felicito por eso, porque sí es muy, muy importante que seas un emprendedor, pero con conocimiento, Ajá. ¿no? Sí, que sepas qué estás haciendo, ¿no? O nomás. Fíjate que, eh, bueno, en mi, en mi caso, en mi familia somos tan cafeteros que mi hermano tiene una cafetería. Exacto. De hecho, sí que es un patrocinador aquí también del programa. Primero café, <risa> luego existo. Sí. En el ah, sur sí. de la ciudad, el, el, mi hermana es el dueño y, este, y siempre, siempre, siempre, hemos sido de, tra de tradición cafetera. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi abuela siempre hacía en una olla de barro con café legal, en una manteca pegador, de café legal, el café pegador legal, pegador duro. Entonces en una olla de barro ponía espironcillo canela clavo, agua y el café, y lo dejé lo dejé hervir, entonces, y yo me acuerdo que a mí me gustaba masticar el gabazo, el café. Sí, que es la, la borra, sí es, eh, uh -huh. por eso se le llama técnicamente es la borra, la... Y, y fíjese maestro que un dato bien interesante ahorita que está comentando del de, de café soluble, y que es una pregunta que nos hacen todo el tiempo, ¿verdad Venus? Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia, aparte del sabor, en precisamente de un café soluble a un café eh, con el grano recién tostado, molido? Eh, más que nada, porque bueno, el punto número uno es que tiene un conservador el soluble, que es sí. la acrilamina, sí. Sí. que eso a final de cuentas eh, pues nos puede producir ciertos padecimientos eh, congénitos. No pues me da gruras, perdón. Sí. <risa> Y sobre todo, pues, hablando del tema de la acidez sí. y de las agruras, eh, un dato también que, que hemos estado aprendiendo con, con toda esta experiencia es que mientras más altura esté sembrada la flor del café en metros sobre el nivel del mar, es menos amargo. Menos ácido y ya se considera dentro de cierto límite ya considerado para exportación. Uh -huh. Es por eso que lo que nosotros consumimos, maestro, tradicionalmente, y no sé si quieras dar tu explicación, Venus, la diferencia entre el café tradicional de altura y cuando se considera ya gourmet calidad de exportación. Ah, si sí, hay una diferencia sí, entonces. Sí. La básica, la, la, A la ver, básica. Yo quiero saber. ¿Sí? Okay. La, la que quiera, pero yo quiero saber. ¿Tiene hambre de conocimiento? Sí. sí, de café. ¡Ay! Capaz que me vuelvo bueno. yo aquí cafetera después. <risa> pues es más que nada eh, um, la altura, como comentaba mi madre. Dos uh -huh. metros sobre el mar de cada uno de los granos. Y también, de hecho, hasta nosotros en esa misma altura también manejamos diferentes tostados y eso también cambia mucho el sabor. Uh -huh. ¿Alguna vez vimos esto sí, del... De los granos cuando son crudos, que no está tostado todavía, uh -huh. es el que se ve como verdecito, Ajá. sí, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, no sé si ¿sí ese, ese se puede consumir, no. Pues yo creo que no. Tiene eh, que estar tostado. Eh, sí, bueno, definitivamente el grano en sí del café, el, la variedad del color verde es de mucho mejor calidad que el sí. rojo. Eh, pero lo que estábamos comentando Acerca de la diferencia de lo que podemos Encontrar eh, normalmente Para consumo es el tradicional De altura, para que sea considerado un café Tradicional de altura, uh -huh. la flor del café Debe estar sembrada mínimo a 600 metros Sobre el nivel del mar uh -huh. Nosotros manejamos un tradicional de altura Que lo manejamos más bien para Las cafeterías o para eh, Personas que quieran manejar Y que su economía esté accesible a ese precio uh -huh. el, el tradicional De altura que nosotros manejamos con la fin es de 950 metros sobre el nivel del mar entonces wow. es un, un buen café tradicional sí. de altura uh -huh. sí, sí. para que pueda ser considerado un café gourmet calidad de exportación se tiene que tener dos principios uno que mínimo la flor del café esté sembrada sobre 1200 metros sobre el nivel del mar okay. este tiene 1320 uh -huh el que estamos manejando gourmet de calidad de exportación y que por cierto es parte de lo que vamos a regalar ya les vamos a dar las preguntas chicos porque ya nos están preguntando y segundo es Pasar por una serie de parámetros y factores que se analizan en cuanto al tostado, en cuanto a la calidad del, del grano, que obviamente para que pueda ser considerado de exportación tiene que ser arábigo y una serie de puntos que mínimo deben de cubrir el 82 puntos para que pueda ser considerado exportación y en este caso el que nosotros traemos tiene catalogado 86. Entonces, wow, sí, es muy, sí es muy importante que, que a lo mejor por pagar un diferencial de 40 pesos entre una bolsa de café tradicional comparado con un café gourmet calidad de exportación, que es lo que más nosotros ofrecemos y les comentamos a los clientes. Sí. Y cuando prueban esa diferencia entre uno y otro, dicen que sabes que los dos están buenos. Lo pago. Los dos están buenos, pero me llevo este. Claro. Sí. Me llevo este, definitivamente. ¿El tamaño del grano cuenta...? Sí, ¿Sí hay ahí alguna diferencia o no? No, más bien es el proceso de tueste que es lo que mm -hmm. estaba comentando Ben ah, okay. eh, Mientras más tostado es el grano uh -huh. Que en este caso nosotros manejamos dos tipos de tueste Hay varios tipos de tueste uh -huh. Pero lo que más se comercializa es el tueste medio uh -huh. Que es si queremos tomar un café regular en cuanto a sabor Como para mí Es suavecito <risa> Pero pues bueno, a traquimos. lo mejor de la parte Si somos muy cafeteros como sí. el maestro y yo Pues a nosotros necesitamos un tueste más intenso, que sería el tueste bienes. Sí, claro. Que por ah, lo tanto okay. es un sabor un poco más intenso. Ay, Dios, sí me, me está encantando uh -huh. esto. Oigan, vamos, ya les vamos a decir las preguntas, pero eh, le vamos a, a, a seguir mandando al, al público. Ay, Dios, no puedo. Eh, me fui para arriba. Ok, disculpen, disculpen. Eh, ay, Dios, ¿por qué no me puedo ir hacia arriba? Ah, ya está. Eh, Carlos Daniel Rodríguez. Ah, ah muchísimos saludos. Eh, qué bien, exquisito el café mexicano. Sí, la verdad es que sí. Otra vez. Eh, me fui yo con mal. Eh, ah, dice: pongan una de café Tacuba. Sí lo pensamos, sí lo pensamos. Hablando ah, de café. La verdad es que sí lo pensamos, pero nos quedamos eh, con estos sonecitos. Ok, otra vez me equivoco con mi dedito. ¿Por qué hago eso? Y eso que no he tomado café todavía. Ah. Y eso que no he tomado café, no, no sé por qué... A ver, allá ya llega al final. Dice, Carla Michel, saludos. Dice, qué rico, antes nosotros no tomábamos café, ahora siempre tiene que haber en el desayuno. Nos encanta el café de Veracruz y de Chiapas. Ah, pues... Listísimo. Ya se Dice, hizo. Dice Luis Chavarín ¿a cuántas tazas me da un viaje astral? <risa> <risa> este, ¿tendrías que ponerle algo más? O, no. o. Sí, ¿no? Eso lo platicamos en otro programa. Pero fíjense, <risa> ya, te, pero ya te, van a tener ya su proveedor de café de altura. Sí. Ay. Fíjate que una de las cosas que yo he estado notando Ahorita, que afortunadamente La gente ya se está Yendo, decantando por el café de adeveras Porque los cafés que venden en las tiendas De conveniencia, pues, no quisiera Ser crítico, pero pues ese no es café No sé qué será, ¿no? <risa> Pero ya cuando llegas a un café y ya de ver, les digo: Ya ven, ven notan la diferencia? Claro, sé Un si café no te sí. puede costar 10 pesos. No, obvio <risa> que no. Oye, claro a, que no. A, aquí nos mandan un, un poema, maestro. ¿Lo <risa> quieren escuchar? Ah, sí. Eh, es Luis Chavarín y dice: No quiero tomar café porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomar té, pues tomando té me duermo. <risa> <risa> ah, está muy seducto poeta, claro. <risa> sí. chicas antes de irnos porque ya nos quedan unos cuantos minutos bien dice el maestro que cuando uno se divierte el tiempo se va volando bueno que quede en, en evidencia que los micrófonos aquí están abiertos cuando ustedes sí. quieran volver aquí es la ventaja de tener medios de comunicación de uh -huh. este tipo porque lo podemos repetir cuantas veces sea necesario porque la información tiene que seguir fluyendo de repente ya tienen otro, otro lugar donde van a ir a, expon a exponer su producto pues me pues pueden venir aquí a decir no, ahora vamos a estar en X o Y lugar porque lo han contemplado eso, aparte de estar ahí en el, en el sí, uh -huh. inclusive ya nos han invitado, si quieres comentar venos en los lugares donde hemos uh -huh. este, participado nada que nos más, han hecho antes la de, las dos okay. preguntas porque si no, no vamos a tener tiempo después de ya, decir la, a la presión sí, sí. Sí. Sí. Eh, vamos a tener chicos dos bolsitas que nos incluyen el café y una taza para que aprendan a hacer este golpe de taza sí. para cuando vayan a Veracruz Ok, los dos primeros que contesten, obviamente, un mensajito vía WhatsApp, 3310 95 los dos primeros que lleguen son los que van a ganar. Preguntas. Ok, uh, la primera es, ¿cuál es el nombre de la marca? ¿Cuál es el nombre de la marca? Y segunda, de qué estado de la República Mexicana es el café, ¿qué manejamos? de qué estado de la República, están facilísimos están chicos, están complicadísimas las <risas> más vale. difíciles maestro, se sí. las ponemos, sí. les preguntamos de cuántos metros sobre el nivel del mar no, no. Ah, no. Ah. oye, no, ¿qué tal ta si no pusieron atención? No. ok, ya tenemos ganadores, se los decimos ahorita después de qué, ahora sí platícanos Venus, dos minutitos, platícanos Ok, uh, bueno, hemos estado principalmente en plazas outlet, y también en la cabecera municipal de Tlajomulco. nos han invitado en esos dos, y estamos en búsqueda de más puntos para llegar a... ¿Y les ha ido bien? Muy bien, uh -huh. muy buena aceptación, Punto Sur también estuvimos por es ahí Punto Sur y, sobre, y, ¿Y cómo les ha ido como en la comercialización por medio de las redes? ¿Bien? Sí, uh, bueno, yo no soy experta en eso. <ríe> estoy se como practicando. Experto, se va experto. Sí, siendo, se va sí. Estoy practicando y también, de hecho, mi carrera, la licenciatura que estoy cursando, la verdad es que ayuda bastante en todo eso. Tenemos una página de Facebook entonces. La, sus sí. redes sociales. Sí, sí, okay. sí, estamos. Como ya tenemos bueno, ganadores, okay. ya podemos decir, ya podemos decir <ríe> bien, el nombre. Bien, bien. ¿Cómo nos encontramos en Facebook? Son rápidos. Eh, estamos como Montaña Real. Ok. Ya tienen uh -huh. mi like, por cierto. Sí. Ah, gracias. Ajá, sí, sí. Desde la primera vez. Okay. Sí, yo igual. Sí, ¿Tenemos sí, sí. Facebook? ¿Tenemos Instagram? Eh, no, de momento solo Facebook. Facebook. De, si, si no puedo con Facebook, ¿verdad? De sí. Repente, ah. digo, no, no, paso a paso. Sí. No, es, es que esto de las redes sociales eh, y nos está escuchando una experta en redes sociales que es Adriana Rangel. Eh, quita por decirle de alguna forma quita muchísimo tiempo o sea, bueno lo inviertes exactamente eh, es tiempo que a final de cuentas está invertido en tu negocio pero es chistoso la parte donde dices ya ya terminé de publicar a lo mejor editaste alguna foto y dices ya terminé y de repente empiezan los mensajes y tú no ya no tengo tiempo de estar contestando Y debes hacerlo porque es tu negocio, ¿no? Entonces, estás trabajando y estás viendo a ver quién escribís. No, este sí es un cliente, déjame le contesto, ¿no? Entonces, es, es muy emocionante y a, a mí me encanta esto que dices, ¿cómo es? El conjunto de las dos generaciones, sí. bueno, yo no sé hacer esto, pero tengo alguien que con toda la confianza del mundo lo está haciendo, y qué padre que lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a la uh -huh. otra, o sea, que llegas a estar conectado de tal forma donde no hace falta estarle explicando al socio qué es lo que quieres, ¿no? Yo, sí, me, sí, es, así yo, es. yo me yo me quedo con eso el, el el sobre todo pues el parentesco de madre hija a mí eso me me encanta porque pueden estar peleadas en la vida común más no en el negocio no no ya hasta en la vida común realmente sí, no, no realmente ¿no? En la vida Creo que te, sí no tenemos muy bien. muy buena comunicación tenemos ah, muy buena bueno. apertura Y sí, sobre todo eso, ¿no? Que continúe si estamos emprendiendo uh -huh. o esté algo juntas y, y que ojalá que, que continúe con la tercera generación y rompamos con, con esos números estadísticos sí. de que el sí. 80% de los negocios familiares en la tercera generación es donde ya se pierden y esperamos que podré transmitir a esa tercera generación y esa pasión sí. y ese orgullo que tenemos por nuestra tierra y por nuestros productos. Mira, dice Enrique Orduño, atender redes sociales es trabajar 24-7. Encuentro a alguien que me comprende al 100, de verdad así es les manda saludos chicas eh, gracias y ah no Luis Chavarín no, está equivocada tu respuesta, pero gracias por participar gracias por participar <risas> ay Dios, ok, pues les vamos a decir el nombre de nuestros ganadores que creo que le funcionó al buen Ixba, porque fue el primero que entró, <risa> así está, y se cara de felicidad, a distancia <risa> sí dice, es eh, el café se llama Montaña Real y es de Veracruz uh -huh. eh, de Coatepec, Veracruz si sí, no específico. se equivoca, dice <risa> es correcto, Ixba correcto, eh, Ixba Ixbalan, Ixba, que se pero... llama, sí, pues eres el primer ganador y eh, ay perdón, alguien nos está diciendo no, es que alguien nos está diciendo que no pudieron entrar al programa eh, y pues nuestra segunda ganadora es una chica eh, dice café montaña real y es de Veracruz y a muchos kilómetros dice. <risa> <risa> eh, felicidades Adriana Rangel Es nuestra segunda ganadora. Y pues le mandamos un saludo a Juan, eh, nuestro bombero de confianza. Es, fue, fue el tercer mensaje, Juan, pero ya te tocará en otra ocasión. Él también dice, es de, Cor de Veracruz. De Córdoba y dijo mil trescientos veinte metros a nivel del mar. Esa uh -huh. es la wow. Se merece un regalito, Juan. Vamos a ver qué le podemos conseguir. Sí, claro. Porque creo que ninguno de nuestros otros escuchas el día de hoy se aprendió mil trescientos veinte metros. Wow. Qué bárbaro, Juan, por eso te admiro tanto. Pues nos queda solamente despedirnos, maestro. Sí. Fíjate, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, la verdad es que está muy interesante, yo les agradezco que hayan venido, eh, yo sí aprendí mucho, digo, no me aprendí los 1320 metros, pero... Va a ser la tarea. Sí. Ah, Va a ser una plana, lo prometo, pero de verdad es muy muy interesante, claro que las vamos a ir a visitar, espero que sí podamos ir este fin de semana... Mandamos foto, estamos compartiendo, wow. las vamos a recomendar siempre. En nuestras redes, sí. sí. En gracias. nuestras redes. Y pues muchas gracias. Gracias, gracias ah. por haber asistido a un programa más de anfibios Radio. anfibios Radio. A ver, maestro, ¿y cómo, nuestra, nuestra ¿cómo son nuestras redes sociales? Amfibiosradio.com. Ah, eso se lo sabe, maestro. <risa> <risa> Okay, pues les pedimos a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy que nos regalen un like ahí en la página y que tengan pendientes sus oídos para el siguiente martes. Y muchísimas gracias. Y que vayan al corredor sumarte. Por ah, favor. sí, ahí Ahí Los esperamos este sábado y todos los sábados de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. Si llegan y les dicen que escucharon el programa, les van a sonreír doble. Doble. <risa> gracias, chicas. Vámonos. Gracias. Adiós. Bye. Gracias a todos los que estuvieron aquí por Facebook, chicas. Rumba, son y guaguanto todo mezclado. Paquero